No, no seguirán en el cargo, sí, eh, volverá al club Gabriel Picato Exactamente, Alejandro Moreno, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué decís? Hola, hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿cómo estás vos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, este, Pasado por A ah. sí. Estamos todos más o menos iguales, pasamos por A Sí, A, ¿no? sí, sí, es sí, sí. tremendo La verdad que un, un tiempo espantoso, espantoso, pero bueno. Bueno, eh, con, con novedades de cambio de entrenador este y pro, ya proyectando la temporada, ¿no? En Peñarol. Sí, dando lo, los primeros pasos, ¿no? este eh, y, y bueno, Charlo. Alejandro. Bueno, se nos fue, se nos fue. Así que recuperalo si podés, Nico, a Alejandro Moedo, si no este, lo dejamos para, para mañana si es que está en algún lugar que no que no puede atendernos correctamente. Lo cierto es que ayer repasábamos ¿no? en el tema de los armados de los equipos y Peñarol ha mantenido la base no de los jóvenes y además pudo resolver un pequeño conflicto que había con Juan Pablo Baulet. Exacto, que también le íbamos a preguntar a Alejandro Moedo por el tema de Baulet, las declaraciones de Leo Gutiérrez, que ahí vimos que él hizo unas declaraciones, creo que a los Martínez fue, si no me equivoco, Este, o a Flocordero, no a Flocordero, a Flor Cordero, Flor Cordero Tienes razón, a Flor Cordero, Este, donde bueno, como que se enteró por este, redes sociales o por, por, por la, pre prensa. la prensa que, que no iba a ser más el técnico. Eh, queríamos preguntarle todo esto y cuáles van a ser las intenciones, ¿no? De este, sí, temas de extranjeros, eh, sí, más allá de, de, de, de, de jugar con los, los chicos. Este, más allá de jugar con los chicos que en algún momento Picato con, con Juan Gatti reclutaron ¿eh? en sí. algún momento eh, más Baulet este, bueno ¿cuál, es, cuál sería digamos la la otra parte del equipo ¿estás ahí Alejandro ahora? ahora sí ahora sí eh. a ver si, si tenemos mejor señal acá este... está bien no eh... te muevas no te muevas que se te escuche no, estoy bien. quietito se estoy... <risas> viento de la lluvia si hay que mojarte mojate este, pero ¿no? Por ustedes no hay ningún problema. Bueno, bueno, decíamos, este, bueno más allá de la contratación de Gaby Picato, que es un poco... Eh, que conoce a muchos estos chicos porque él y Gatti habían en su momento hecho un, un reclutamiento importante para Peñarol, ¿verdad? Sí, bueno. eh, la verdad es que ellos arrancaron junto con el cuerpo técnico que era en su momento de Sergio Hernández eh, este proceso que, bueno, lleva tres años y que claramente está dando su fruto. Entonces... Eh, me parece que es darle continuidad a ese trabajo que se inició y que, que la verdad estamos muy contentos con lo con lo conseguido y con lo logrado por, por el crecimiento que han tenido los chicos en, esta, en este último tiempo. Sí, la verdad que sí que fueron importantes en, en, en esta campaña de Peñarol. Más allá de los chicos, Rosterrazo, Monacci, Balinotti, Juan y Marco, Franco, Fernández, que ya vieron acción, algunos más, otros menos, dentro de, de, de la cancha y dentro de la Liga Nacional, eh, se pudo solucionar el tema con Juan Pablo Valé, que había una diferencia ahí económica, este o de un pago, no me acuerdo bien cómo era el punto, y se pudo solucionar, y Juan Pablo sigue en el plantel. Sí, bueno, Juan Pablo tiene tiene contrato un año más, eh, y, y tenemos también esperanzas en, en en su hermano, al cual se le están haciendo estudios médicos, y, y, y se lo evaluará este en, en un tiempo a corto tiempo este para ver cuál es su estado y ver si si realmente puede volver a la actividad o no, no eso dependerá absolutamente de lo que diga el médico nosotros no no nos vamos a aventurar a nada que el médico no no aconseje no y es un, un chico joven y que también espera espera con ansia tener la misma oportunidad que que Juan Pablo ojalá que, que se pueda dar no este y sería muy importante para para el para el jugador y para nosotros. ¿Eso cuándo sería, lo de los estudios? Eh, en eh, plazos eh, los, los va a manejar el médico, este pero seguramente este mediados de julio podemos tener ya un, una idea de, de, de cuál es la situación. Está muy bien, está muy bien. Eh, ¿La idea del equipo cuál es? Por lo que se ve, eh, la base de los chicos jóvenes, se supone que algún este jugador experimentado como para no pasar sosobra y con cuántos extranjeros se le a jugar y eso lo, lo vamos a ir viendo de acuerdo a lo que el mercado vaya vaya posibilitando la verdad que está difícil está difícil desde lo económico eh, en, un, en un año complejo en un año donde hay elecciones y están todos muy con muchas precauciones entonces eh, no, no es fácil el armado este, nunca lo fue no en, en todos estos años pero pero bueno ese me, lo que voy a decir es, es bien Es cierto, ¿no? Se va a buscar un equipo joven, un equipo que juegue un básquet dinámico, eh, tratando de seguir potenciando a los chicos para que vayan este, creciendo. Y bueno, y si se puede, tratar de empezar con el segundo plan de, de reclutamiento para ya armar la, la segunda camada de jugadores que, que venga detrás de estos chicos que ya están ganando minutos en Liga. Está muy bien, está muy bien. ¿Cómo, cómo fue el, el, el cierre de la temporada que acaba de terminar? O si todavía, digo desde lo, desde lo económico, no lo deportivo ya lo sabemos, desde lo económico, porque hay varios clubes este que, que han sufrido estos vaivenes de la economía argentina y bueno, no han podido todavía cerrar la temporada, ¿no? Ustedes, ¿cómo, cómo están con ese tema? No, de la misma manera que todos, este tratando de cerrarla, este porque también hay atrasos este, y cosas por cobrar, entonces bueno, este, yo creo que se va a llegar a, a, a, a cerrar bien la liga, pero bueno, este, todavía no hemos, no hemos terminado de, de, de cerrarla, pero creo que no vamos a tener inconvenientes. Está muy bien, está muy bien. Del plantel que terminó jugando esta liga nacional, más allá de que ahora se mantiene la base, se, se pudo llegar a un acuerdo con Baurín, ¿la idea es retener alguno más? Se va a hablar con todos, este, la verdad que todos han, han dejado este, muy buena impresión desde lo humano y de lo, de lo deportivo, así que nada, se hablará, pero dependerá también de las, de las posibilidades económicas y de, y, y de los números que se abren en su momento. ¿no? Este, nosotros no vamos a hacer locuras, es un año complejo desde lo económico y, y, y bueno, tenemos que optimizar los recursos para para ver en, en qué fichas y en qué, en qué posiciones, ¿no? Eso seguramente lo hablará este, ahora el flamante manager Tato Rodríguez junto con Gaby y bueno, de ahí más o menos van a diagramar cuál es lo do, dónde dónde poner exactamente eh, la, la inversión para que el equipo sea competitivo y no no tener problemas en esta en esta liga que se viene. ¿Qué lo llevó a a recurrir, no, a Tato Rodríguez, un emblema de Peñarol, pero recién Ahora, para la próxima temporada, como manager. La verdad es que surgió de Tato, este, se, se acercó desinteresadamente, este, viendo la situación y, y queriendo dar una mano por el club, lo cual fue muy bien receptado, y bueno, este, realmente es un gusto que, que se sume gente. Es, los clubes son, son esto, ¿no? son la conjunción de voluntades y de, y de manos... Este, para para trabajar entonces bienvenido en este caso la la, la actitud de Tato de, de acercarse a su club que, que es el club de toda la vida donde nació y que quiere dar todo toda su experiencia y su capacidad de trabajo para, para lo mejor de la institución, le te pregunto por por las declaraciones de Leo no como que de Leo Gutiérrez no que me imagino sí, sí. Que, que posiblemente no no hayan caído bien o hayan sorprendido, ¿no? El hecho de que no se haya enterado en primera persona de que no va a ser el técnico de Peñarol, sino que se haya enterado por los medios, ¿cómo la tomaron? Este, ¿Hablaron con Leo? ¿No hablaron con Leo? Eh, mira yo siempre hablo con Leo hablé la semana pasada con él y yo las entiendo porque eh, a ver, lo primero que te voy a decir es que yo estoy y el club está eternamente agradecido con Gutiérrez por todo lo que le ha dado, tanto como jugador como técnico Eh, hoy, bueno, te toca la, la la cuestión de que se, se terminó el contrato y él es un técnico joven que seguramente va a tener una carrera brillante todavía por delante y bueno, por ahí eso es, esto es una pausa nada más y que este, yo creo que el camino no, lo va a volver a encontrar porque tal vez esas declaraciones hablan también del compromiso, del amor que tiene Leo para, para el club, que no está en discusión, ni mucho menos este, porque siempre lo, lo ha dado todo y y eso nos queda claro así que nada este, nosotros no tenemos más que palabras de, de agradecimiento para con él y, y, y esto creo que lo la parte dirigencial y, y la gente de Peña lo sabe y, y se lo hace, sí. se lo hace sí. llevar Alejandro gracias por el contacto gracias por responder todas las preguntas por la onda de siempre un abrazo Fabián a todos Ahí está, Alejandro Amoedo, dirigente de Peñarol, ¿eh? este, un hombre de confianza de Domingo Robles, contándonos un poquito acerca de la actualidad del equipo Milrayita. Bueno, nos dijo que, y nos manifestó que si en julio eh, los resultados le dan bien a Santi Bavlet, será próximo jugador de Peñarol de Mar del Plata para la temporada que viene.